FM Riachuelo 100.9 Luchamos desde el amor infinito que no, que no muere, muere se multiplica se multiplica. Se multiplica Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia Convertimos el dolor en organización fuerza de lucha y vida Víctimas de la gatillo, la gatillo, gatillo fácil ¡Resente! Ahora ¡Hiciendo! que produce el sistema en la sociedad lo transformamos en comprensión y entendimiento a la destrucción que nos causan la superamos y la convertimos en una construcción de amor detrás de cada pibe hay una historia, hay una historia. y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas los pibes no son los peligrosos y pibas no son peligrosos están en, están en peligro FM Riachuelo Pre-pizzas caseras Probá nuestras pre caseras Perfectas para una comida rápida Hacé tu pedido hoy 3 de tomate por 1500 pesos 2 de tomate más una de cebolla por 1700 pesos Consultá precios para la reventa 11 23 6 1 1 8 7, 11 23 6 1 1 en la zona, zona sin cargo Mi saco mío, mi saco mío Si querés enfoca, acepta, si querés usar el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 de la radio de tu barrio a este M. Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de la boca que hable desde adentro de los conventillos desde adentro de la realidad del barrio desde el sector más humilde más sufrido pero que se organiza que pelea que pelea por los derechos y que genera dignidad eh, en el barrio desde el propio barrio FM Riachuelos 100.9 100. 9 de agosto al gran pueblo salud por la fmchuelo para ahí estamos no vamos a empezar a hacer un breve pero intenso relevamiento de las actividades llevadas a cabo en la festividad de san cayetano pero sobre todo vamos a poner en la agenda nacional las palabras de nuestros compañeros y lo que significó esa movilización increíble desde Liniers a Plaza de Mayo, donde centenares de militantes, centenares de compañeras y compañeros, centenares de peregrinos, recordaron, agradecieron y le pidieron a San Cayetano la fe necesaria para la lucha que nuestro pueblo necesita dar de inmediato Bien, así comienza el Gran Pueblo Salud del día de hoy. Un in invierno que parece que se va, pero no deja de ponerse cruel y duro. Hoy amaneció muy, muy, muy frío y ahora mismo, si bien subió un poquito la temperatura, estamos en 11 grados y medio, así que para las 4 de la tarde es una temperatura fresca, de un invierno que promete seguir por lo menos con esta intensidad hasta el lunes que viene. Como decimos al principio, eh, vamos a intentar en el transcurso del programa de hoy hablar con la mayor cantidad de compañeras y compañeros que estuvieron presentes en la movilización del 7 de, de agosto pasado con motivo de la celebración de San Cayetano que arrancó muy muy temprano una fría maná, mañana allí en Liniers a las 8 de la mañana ya había un montón de gente y desde las 8 y media que arrancó la, la celebración Con el obispo cuerva perdón con el arzobispo cuerva con el obispo auxiliar carrara con el pastor vendidieta y un montón también de compañeras y compañeros que llevaron sus herramientas sus productos realizados en la economía popular para ser bendecidos y por qué no sus manos sus cuerpos y sus palabras para ser bendecidos en estos tiempos de una lucha despiadada que nos, prom nos promete no pausar el enemigo y ante la cual, con amor, con paz, como siempre lo hemos hecho, vamos a dar toda la batalla necesaria. Para ir ordenando la serie de entrevistas que vamos a tener al aire en el transcurso de esta breve hora del día de hoy, vamos a pedirle a Ludmi, a quien saludamos, nuestra operadora de hoy, un pequeño tema, el que ella sabe siempre que funciona, y en un ratito empezamos con las entrevistas. mediándonos sol a son revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlacé en un cuento de terror. Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía. bien 16 y 11 minutos de esta tarde del 9 de agosto aquí en la zona sur de la ciudad de buenos aires más precisamente el barrio de la boca y para el sur también de la provincia de buenos aires nos están escuchando seguramente desde avellaneda eh, vamos a empezar esta breve maratón de compañeras y compañeros que estuvieron presentes en la actividad de san cayetán Una, un hecho que los medios de comunicación hegemónicos incluso aquellos que que dicen que están del lado nacional y popular le siguen ocultando a nuestra población un hecho de tamaña relevancia y empiezan a poner más y lo mismo del jet set y del amarillismo de la política convencional. Por eso nosotros insistimos desde el miércoles y vamos a seguir insistiendo todo el fin de semana y la semana que viene también, en seguir mostrando, poniendo al aire las voces de compañeros y compañeras que están luchando en cada territorio y que fueron a la actividad de San Cayetano el miércoles pasado como un modo de aunar esfuerzos y mostrarle a este gobierno necio y despiadado que nuestro pueblo sigue luchando, además con la fe y el acompañamiento de una, una festividad como es la de San Cayetano, patrono de paz, pan y ahora techo, tierra y trabajo y si no me equivoco estamos al aire comunicado con Adrián, nuestro compañero del Movimiento Evita eh, y parte también importantísima de la UTEP Avellaneda. Hola Adrián, aquí Alejandro desde el Gran Pueblo Salud te saluda, ¿cómo te va? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo va compañeros? Buenas tardes. Bueno, es la primera vez que te ponemos acá al aire. Eh, en este en este año, así que una alegría escucharte y brevemente Adrián, tenemos ahí toda una lista de compañías y compañeros que van a salir al aire. Queríamos saber cómo la viste, cómo vieron la actividad eh, de San Cayetano el miércoles pasado. ¿Cómo les qué les pareció la movilización? ¿Qué le pareció toda la actividad? Contanos un poquito cómo la vivieron. Eh, volví para parece una una reunión o un acto eh, fantástico porque primero hay que, digo, hay que ponerlo en una cuestión histórica, digo, son viejas banderas, no es una cuestión, digo, que ha nacido, más allá de la cuestión de los Cayetanos, de hace unos seis años, que se conforman, eh, que esta última etapa de nuestra historia, lo hemos hecho, esta marcha, y con el acto de los Cayetanos, pero también está bueno recordar que es, esa bandera de paz, pan, tierra, techo y trabajo, eh, vienen de otra época de, de, de esa CGT de Gualdini, que a pesar de, de un gobierno dictatorial, plena dictadura, tuvieron esa fortaleza y esa habilidad para unir a todo el campo popular o al sector del obrero organizado, eh, para dar una marcha y decirle a los en ese momento a la dictadura eh, digo, había un pueblo que estaba dispuesto a resistir. primero ponerlo en valor eso eh, más allá de digo, ponerlo en valor por el contexto de una etapa sangrienta, nefasta en nuestra historia donde eh los trabajadores unidos, organizados, marcan la cancha a un gobierno que nos eh, demarco de vuelta tremendamente sangriento y levantando una bandera de resistencia en defensa de nuestro pueblo. Entonces, reivindicando esta etapa, por que, eh, digo, lo veo fantástico, porque, digo, es eh, el reflejo de esa situación o de ese de ese momento, ¿no? digo, nosotros como las organizaciones sociales eh, unidas, también con eh, eh, los trabajadores organizados con la CGT, digamos, como también vienen, también levantando esa bandera y empezar a resistir los embates de este gobierno, eh, nos está causando mucho daño como sociedad o como pueblo. Mm. Claro. Bien, bien. ¿Y, y, y cómo pensás que es esto de la historia que vos traés, que es un dato muy preciso para, sobre todo para el pibérico, ¿no? Que no conoció de aquella época de la CGT de, de, de los argentinos, de, de Saúl Ubaldini, eh ¿cómo ves que esta juntura, esta unidad entre por un lado, por un lado todos los trabajadores, ¿no? Porque estuvieron todas las centrales presentes? Eh, y también esta, esta unidad con la fe, con la religiosidad. ¿Qué le aporta en este tiempo tan difícil de nuestro pueblo esta unidad? ¿Qué le aporta? Yo creo que le aporta digo, un factor fundamental en busca de la unidad. Uh -huh. De todos esos sectores que representan a Campo Bucla. Y claramente la iglesia es representante de nuestro pueblo. Les digo... El que sea más creyendo tenga más afinidad con algunas cuestiones religiosas entiende que la cuestión de que cristiana empuja a estar del lado del pueblo entonces como lo hemos discutido en otro momento es decir sí, la iglesia está donde tiene que estar con su pueblo en los momentos que que mal necesita entonces por ese por ese lado digo es una situación eh más que apta para que esto este, este acto haya sucedido no estar al lado de la iglesia digo, Nuestro pueblo, pueblos eh, como muchos pueblos son muy aferrados a la fe uh -huh. digo, y la fe también como un factor fundamental para digo puede ser las luchas por venir porque me parece que si hay algo que puede resolver toda esta situación en que nos vamos pasando es la lucha de nuestro pueblo, porque la verdad es que la estamos pasando mal, eh, este ajuste, esta hambrura que está llevando adelante este gobierno eh, necesita de la unidad de todos los sectores para poder, por lo menos porque sin le ponen un freno y sin le basta, porque si no lo hacemos, creo que la vamos a pasar mal, uh -huh. digo... Tenemos que empezar en nuestro pueblo, en nuestro pueblo que está más expuesto a estas situaciones, los que no tienen nada, los clientes de siempre. Digo, si nosotros damos una vuelta por ahí, vemos familias, un montón de vecinas, compañeros, durmiendo en la calle. Claro. Los comedores revanzados, con una fin, fin en fin, digo, lo no digo interminable, pero sí mucho más más larga, Con el agravante de esa desabastecimiento de este gobierno nacional que no reconoce el hambre pero se, se atribuye el hecho de estigmatizar y criminalizar a todos esos compañeros trabajadores trabajadoras que dejan todo en los comadres para que nuestros viejos para nuestros toquedos tengan un plato de comida caliente entonces es una locura digo, ya el otro día me lo planteaba un compañero cómo ve esta, esta esta cuestión. De cómo estigmatiza y las acusaciones de este gobierno a los comedores, y era, digo, un gobierno, un personaje como mílo que ha llegado al gobierno, estafando al pueblo con un discurso que decía terminar con la casa y demás, que los costes lo iban a pagar la política. Y la verdad que es todo lo contrario. La política, yo creo que se convirtió muchísimo más corrupta, porque también tenemos que decir las cosas como son, digamos, bueno, fuimos parte de un gobierno durante años que no se, no supimos resolver los problemas reales de la gente. Mm. Bueno, hay una cuestión dura. Ahora, para terminar con eso... Y combatir como esa cuestión es turbia necesitamos la participación del pueblo pues de los trabajadores y trabajadores dentro del digo ser protagonista de la política yo creo que eso va a ser un factor fundamental para poder resolver los problemas y en entendimiento de nuestros vecinos vecinos de nuestro pueblo a la política clarísimo ser partícipe de la política Clarísimo, Adrián, clarísimo. Ante la hambruna, unidad, fe para luchar, clarísimo. La seguimos en el barrio porque necesitamos llevar estas propuestas y debatirlas con los compañeros ahí en Avellaneda. Te agradecemos mucho el contacto. Te mando un abrazo de corazón y buen fin de compañero. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación y, y sobre, to sobre todas las cosas, de compromiso de estar eh, diciendo la verdad de lo que pasa ante todo una cuestión de de un monopolio en la cuestión decional eh, de no exactamente tal la realidad que nuestro pueblo escuche es ¿eh? la campana real digo también es un factor fundamental dentro de todo esta eh, así es de para resistir muchísimas gracias Adrián abrazo grande Alejandro, muchísimas gracias adiós tarde. Así pasaba nuestro compañero Adrián del Movimiento Evita, de compañero de la UTEB Avellaneda, dando su mirada sobre la actividad de San Cayetano y lo que esto involucra en el escenario político actual. Eh, no sé si todavía estamos ahí en condiciones. No, un ratito, bueno. Eh, este es un programa medio agitado porque no nos va a alcanzar mucho el tiempo porque tenemos muchas llamadas. Fue muy importante la movilización, también con Hay que mencionar eh, el feroz y exagerado despliegue de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía de la ciudad. Parece que a veces compiten con el Ministerio de Seguridad de la Nación eh, a ver quién es más malo y quién pone más gente en la calle. Bueno, ayer fue Kravitz, creo que es ¿no? el secretario, una vez más este personaje nefasto, de la, un traidor de la política nacional eh, que traicionó a los compañeros del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y ahora es secretario, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires puso un despliegue fenomenal ahí estamos ahora en el aire con Luciano Álvarez compañero de La Boya allí en Pipinas del también secretario de Organización del Movimiento Popular los Pibes hola Luciano, Alejandro aquí en el Gran Pueblo Salud Saluda, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien, vos. Y además todo lo que dijiste, pescadero. Pescadero. Como, eh, de una alta venta de pescado, para que coman pescado en los pueblos acá ledales. Mirá vos, pescador y pescadero. No, pescador, pescador. Se, sería mentiroso si... Ah, si bueno, te, bueno. Alguna, alguna vez se salió a pescar con los compañeros, pero muy poquita todavía. Ojalá algún día lo sea. Bueno, Alu, eh, ¿todo bien? ¿Todo bien? Acá siendo un pequeño relevamiento y análisis con compañeros y compañeras que nada mejor que hacer ese tipo de balance de una actividad que esperar sentado en la casa que la tele, engañosa y mentirosa de los medios de comunicación hegemónicos, nos muestren lo que le pasa a los devenires del expresidente. Así que creemos que están haciendo todo esto para tapar esta fabulosa movilización que se hizo el miércoles pasado y queremos saber tu opinión con una pequeña aclaración. Eh, en el tono de, de los tiempos actuales de nuestra militancia te vamos a pedir que seas muy breve porque hay muy un bien. montón de compañeras y compañeros Muy bien no, eh, a ver, eh, primero eh, un contexto muy complejo, muy diferente a todos los anteriores ¿no? eh, desde el año 2016 que venimos haciendo esta predeterminación que une la fe y la lucha no la religiosidad popular y la lucha cotidiana de los movimientos populares es la primera con un nivel de ligurancia tan grande eh, del lado de, del gobierno de turno, ¿no? Eh, la verdad que eh, la, la imagen que veíamos eh, en, en la avenida Rivadavia, ¿no? Un despliegue descomunal de la fuerza de seguridad enfrentándose a la Virgen, a San Cayetano, a Negrito Manuel, a las lanchas, a los tractores, a los panes repartidos... Eh, era... Eh, parecía esquizofrénica la, la imagen, ¿no? Eh, una vecina de acá del territorio me mandaba un mensajito me decía pero la policía, ¿qué tenía? ¿Bandejas para servir el pan? ¿No? Porque lo, lo que transmitía la movilización era eh, una marea humana tratando de, de, de, de construir espiritualidad para enfrentar este momento. Y enfrente había un dispositivo, de, de, de, vaya uno a saber para, para qué le estaba preocupado, preparado, porque no tenía que ver con lo que marchaba, ¿no? no era una pregunta con, de las compañías y los compañeros hoy en el balance. ¿Para qué había tanta policía? Claro, era, era, era deligante. De no tan marcha uno dice, bueno, sí, claro, eh, no sé. En esta en particular no tenía nada que ver más que intentar amedrentar, intentar que el pueblo del miedo eh, no salga a las calles, ¿no? Pero bueno, se le va yendo la mano, ¿no? Hoy circulaba un video por todos lados de la policía maltratando como todos los días a un pibe en Constitución y la gente que ya no se banca más eh, un alfiler, ¿no? De, de, de, de la bronca que hay y estallando, ¿no? qué sé yo La verdad que un nivel de responsabilidad muy grande de del gobierno de, de intentar provocar, intentar tapar el sol con las manos, eh, y después una energía y una vitalidad de nuestro pueblo humilde eh, en la calle, eh, construyendo en unidad la, la posibilidad de, un, de, de una situación diferente, ¿no? Eh, a, a mí que me toca hoy estar bastante más lejos de, de la capital federal y, y de ese sabor cotidiano, eh, el reencuentro con los compañeros... Eh, eh, el abrazo, el che, cómo le están pasando ahí, cómo se están reorganizando, cómo están haciendo fue muy pero muy pero muy reconfortante, ¿sí? Eh, esos 10, 12 kilómetros de, de caminata desde San Galletano desde la casa de Lenin hasta hasta llegar a la Plaza de Mayo fueron para, para, para quienes somos militantes de alma, fueron fueron una oxigenación muy grande, ¿no? Entender que se puede ¿no? hay, hay un discurso de que nos instan instalar todos los días eh debajo de que no se puede, de que está todo perdido, que, y la verdad que desde la entraña de nuestro pueblo como la de Fénix no se resurge, se resurge, se construye esperanza. Eh, así que, pues, yo, ¿sabes que yo sabes que yo sabes que pensaba específicamente en vos respecto a esto que estás señalando. Porque si hay alguien que en los últimos, en casi en todos los últimos años de existencia el movimiento por los pibes, tuvo que lidiar con las instancias del Estado, de eh, cierta clase política, y, y, se, y venía cada vez defraudado por la mirada aún de nuestro sector eh, mercantilista, de la política, una degradación de la política, me interesaba tu opinión porque eh, quizás los que estamos día a día en el territorio más profundo, eh, no tenemos tanta decepción como los que, compañeros y compañeras que tienen alguna articulación en la superestructura. Y por eso nos importaba mucho tu opinión respecto de esta marcha que desbordaba las estructuras, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, claramente. Eh, en estas no están los dos o tres que se sientan en la mesa como como qué estructura ni qué acuerdan y entonces, bueno, cómo sobreviven ciertas ciertas estructuralidades. Estaba nuestro pueblo real, que la ayuda todos los días en los espacios productivos, comunitarios, eh, y si todos, todos, con los que tuve la suerte de charlar en la movilización, sentimos el golpe, sentimos el, eh, el, el lazo sobra y el momento, todos también, dentro de cada una de sus profundas territorialidades, como decía estamos encontrando la forma de, de reorganizar una, una estrategia eh, en la que no nos eh, no nos eh, puedan ahogar y podamos seguir sosteniendo eh, organización popular de la forma de la mano de sostener producción, de sostener autogestión, de sostener eh, eh, comunidad, ¿no? Eh, y todos esos, yo, yo a esos eso días nos sentí en la calle juntos y hermanados, ¿no?, eh, a mí nadie me preguntó por el 2025, por el 2027, me preguntaron cómo estaban los compañeros, me preguntaron cómo andaba la pesca, si estábamos pudiendo llevar alimento o no a las barriadas, ¿no? Eh, yo, yo yo sentí en este Santacisetano eh como nunca eh, que que el influjo vive de, del patrono de, del trabajo, no tirándonos, tirándonos un centro eh, jugaba un papel eh, muy fuerte. Bueno, después no no estuve en la plaza de Mayo, con lo cual Eh, me perdí la parte de qué pasó a, a arriba de los escenarios y, y los codazos y esas cosas a veces pasan, pero la marea popular en la calle fue fue muy fuerte y, y a mí el, el saldo que me deja y lo que charlamos con los compañeros de la cooperativa La Goya al volver es eh, muy positivo eh, en términos de un movimiento popular que resiste, se prepara y va construyendo una forma eh, diferente de, de, de, de, de ofensiva popular, ¿no? lentamente ¿no? las cosas que, que por arriba no se vuelen pero que por abajo se, se, se sienten, se vuelen se van se van presintiendo ¿no? Luciano, te agradecemos mucho te interrumpimos aquí porque hay compañeros y compañeras que están ahí prestos a contarnos su experiencia y nos vemos en breve saludos Dale. a todos los compañeros y compañeras de la boya lo, lo mismo por ahí a todos los Jumpas que hacen día en la Riachuela gracias Loco, chau chau Así pasaba a Luciano Álvarez, eh, coordinador de ahí de la cooperativa La Boya en Pipinas y también secretario de Organización del Movimiento Popular Los Pibes. Bien, evidentemente sigue siendo una un enorme eh, alegría poder seguir contando con actividades como la de San Cayetano, donde muestra que nuestro pueblo sigue en la lucha, sigue unido y es, es maravilloso este tipo de actividades porque todo lo que en otros ámbitos aparece como eh, cierta mezquindad producto de una civilización de la cual somos parte y estamos formados y que impulsa permanentemente al sálvese quien pueda al individualismo a, a pisar la cabeza del prójimo por sobre el interés personal eh, eh, en esta ocasión eh, logramos que esas diferencias se eliminen y caminemos todos juntos de las manos. Eh, seguimos con hablando con compañeros, si no me equivoco, el que está ahí conectado es Diego Mereles, de Barrios de Pie, compañero de Avellaneda, compañero de un proyecto productivo de zapatería que vamos a tener que ir a hacer el programa a la fábrica. ¿Cómo te va Diego, querido? ¿Cómo andas Hola, ¿cómo andás? Todo bien, acá andamos ves justo terminando saliendo de la fábrica. Bueno, me alegro mucho. Mira, tenemos que ir a visitarte a la fábrica y hacer un programa ahí en vivo con ahora que tenemos tecnología para hacer eh, audiovisual y demás. Y streaming Pero hoy en particular queremos que seas breve y que nos cuentes cómo fue la experiencia del 7 de agosto pasado, este día increíble donde nuestro pueblo salió a la calle para celebrar la festividad de San Cayetano, para pedir, para agradecer, pero también para mostrar que estamos unidos y vamos a luchar de este modo, con amor y con paz, para lograr la dignidad de este pueblo. ¿Cómo la pasaron ustedes? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo se organizaron? Eh, sí, mira creo que lo principal para destacar es el marco de unidad que se dio no eh, donde el gobierno viene avanzando en contra de todos los derechos que vinimos conquistando en los últimos años, este gobierno pretende eliminar y bueno la situación de pobreza donde la pobreza creció arriba del 55% eh, generó que este marco de unidad tan importante eh, acá me estoy soldando los compañeros que se están retirando <risa> Y bueno, eh, creo que lo principal hay que marcar es eso, eh, donde nos unimos todos los sindicatos, la, 12, eh, la CGT, la 2CTA, estuvieron eh, también la unidad piquetera, los organismos de derechos humanos. Eh, fue una jornada eh, muy emotiva, escuchar a Tati Almeida, eh, a Iaspé Esquivel, íconos eh, de, de nuestra historia, ¿no? Sí, sí, sabemos que las compañeras de Barrio de Pie estuvieron llevando las cacerolas desde Liniers hasta Plaza de Mayo, ¿no? Sí, sí, sí, ellas fueron a Plaza de Liniers eh, muy temprano con las cacerolas eh, para visibilizar eh, el hambre que estamos sufriendo en los barrios más populares y que este gobierno, ya con las medidas cautelares que tiene eh, se niega a repartir la mercadería que tiene guardada en los galpones decide que se pudra la mercadería antes de, de repartirla y que los chicos eh, alimenten, ¿no? Una maldad sin límite. escúchame y ¿cómo te parece que qué podemos tomar de esta actividad, de esta experiencia tan rica, como vos decías, en unidad, para llevar a nuestro territorio ahí en el distrito de Avellaneda? ¿Cómo la podemos continuar? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué estuvieron pensando? Eh, previo a esto se dio una asamblea que, que también fue numerosa, que está bien, venimos golpeados en las organizaciones por todo el el perseguimiento que venimos haciendo, Eh, sufriendo, pero la verdad que hubo eh, bastante gente y también pues estuvimos acompañados por el Secretario de Derechos Humanos de, de, del municipio, estuvo la CTA, estuvo un compañero de las universidades también, me parece que tenemos que salir a eh, continuar con esta Eh, asamblea periódicamente no sé mensual no sé cómo bien, eres, bien. Eh, algo a planificar no pero bien, bien. Encontrarnos... hace referencia a la asamblea sí. que se hizo el, el lunes, el eh, lunes por, por la tarde sí. sí sí muy bien en la plaza sí, alcina sí. bien sí sí Sí, sí, es muy buena sí, idea muy bien, buena idea con eso tenemos que continuar siguen encontrándonos y puede bueno, intercambilar experiencia y, y mostrar que que no estamos vencidos que, que no Y si retrocedimos un poco, pero eh, pronto volvemos vamos a volver muy más fuerte a la calle. Bien, bien. Te agradezco mucho, Diego, esto de volver a la calle, superador de estar esperando el lugar en las listas. Así que nos alienta Diego, muchísimo. Seguro, Por, porque seguro, porque falta una banda para, para el 25. Sí. Sí. No, la conquista siempre son en las calles. Muy bien, de Diego. Que estés, las conquistas siempre son en las calles perfecto, te agradezco mucho la comunicación y con esta frase te vamos a cortar y vamos a hacer una, una noticia en particular un abrazo grande y nos vemos prontamente en el distrito saludos a los así pasaba Diego Mereles, compañero de Barrios de Pie eh, del barrio de Avellaneda y para tomar un poco de aire y recuperar el aliento en esta maratón nos vamos a ir a una tanda ¿usted está de acuerdo compañera? así vamos dona sangre se necesitan entre 300 y 400 donantes por día no esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. conoce como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. pre caseras. Probá nuestras pre caseras. Perfectas para una comida rápida. Hacé, Hacé tu, tu pedido, pedido hoy. hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más 1 de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. 11-23-611-876. 11-23-611-876. Envíos en, en la zona, zona sin cargo. cargo. Si nos quieren que puga llega si queremos arela a que quiera porque yo no he dado cuando miro piso pisas caseras en el barrio de la boga que pisas compartimos este suelo du du du te invitamos que conozcas la orga te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. porque La comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga También lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. yau Apaga la tele y prende la radio. ¡Güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Gim, Gim, apaga la tele i prende la radio de tu barrio. Anti-giles, anti-gorra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 Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuel Aquí seguimos en la Gran Pueblo Salud, son las 16 y 39, Uf, un programa que me parece que nos vamos a extender porque estamos todo, todavía no pasamos la mitad de los entrevistados Y, y ahora estamos en contacto con el Secretario de Derechos Humanos de la UTEP y el compañero Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes, Lito Borelo. Buenas tardes, Lito. ¿Cómo te va? Aquí Alejandro de la Gran Pro Salud te saluda. Hola, Ale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Lito. mira estamos aquí llevando adelante un intento de relevar eh, las distintas opiniones, productos de una experiencia creo que como siempre, única e irrepetible, que es la movilización de San Cayetano, en la cual eh, gran parte de nuestra militancia estuvo recorriendo desde Liniersa Plaza de Mayo en un acto de fe y de lucha, guiados por el amor, a pesar del odio de la policía de la ciudad tirada por Kravitz en la calle. Y queríamos saber tu opinión, eh, también para seguir manteniendo ahí caliente una agenda en la cual nos distraen con con la vida del expresidente? Bueno, para hacerlo un poco cómico, el hecho es tan grande y tan importante, como grande e importante es el mecanismo de intentar ocultar lo que pasó, y entonces empezar a inventar culebrones de, de golpeadores, etcétera, etcétera, para tratar de dar vuelta a la página y eludir un hecho eh, de una valoración, importancia para el movimiento popular y para la demostración que nuestro pueblo naturalmente lleva adelante un proceso de unidad entre la espiritualidad popular y las peleas, y las luchas, y las resistencias eh, que hizo de un hecho de relevancia significativa en la liturgia de la religión católica, un hecho ecuménico, un hecho que unió la calle, la protesta, eh, y una jornada multicolor como hacía mucho tiempo las luchas no lograban unir. Hacía mucho tiempo que eh, una jornada de pelea era acompañada por eh, tanta diversidad sindical, de movimientos populares, sociales, de organizaciones de derechos humanos, de distintas experiencias también de las comunidades originarias, y que si tan, si bien hizo centro, sin ninguna duda hizo centro, en el Santuario de Liniers, en el Santuario de San Cayetano Histórico, también han sido numerosísimas los lugares del país en donde se ha ido acompañando también con celebraciones, con caminatas, con actos, con bendiciones, herramientas. Así que sin ninguna duda fue acertado todos aquellos que eh, participaron de una o de otra manera de este San Cayetano, que acompañaron los que fueron a esperar eh, durante muchas horas poder pasar después por el santuario y tocar al santo, como a la vez la hermosísima bendición de las herramientas que se hizo antes de partir para la peregrinación y una peregrinación que por muchos anunciaban que iba a ser pequeña y de muy pocas cuadras, que casi esta vez este año no iba a tener relevancia y que por sobreinclusive una prepotencia de una policía militarizada hostigando, llegamos a Plaza de Mayo eh, encabezado por las imágenes de los santos, de la Virgen y de los militantes que peregrinaron eh, durante, si no me equivoco, 12 kilómetros para llegar a un icono político que es la Plaza de Mayo. Bien, eh, claro. Claro. Preciso. Sabés que mientras escuchaba pensaba que hasta ahora entrevistamos cuatro compañeros y ninguno habló de otra cosa que la salida de nuestro pueblo es con este tipo de actividades en la calle. Ninguno habló de una sola lista ni ninguno habló de ninguna sola elección. Y no son todos del Movimiento Popular los pibes, ¿eh? casi uno solo. <ríe> Entonces quería preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo cómo se transmite esto? Esto al resto de, de nuestro pueblo, que quizás eh, sigue atrapado en la trampa de, de las listas, de esperar las elecciones, de la paciencia para las próximas elecciones. ¿Cómo se le transmite a nuestros compañeros y compañeras, pero a nuestro pueblo en general, este momento tan difícil, pero es tan alentador cuando uno ve este tipo de actividades y de movilizaciones en la calle? Es que... El 7 de agosto pone blanco sobre negro, pone de relieve la realidad, y que cuando decimos nuestro pueblo camina, nuestro pueblo camina. Y que más allá de un idioma electoral, más allá de un diccionario que pareciera la política no sabe salirse del ABC de los primeros palotes, que no es más que la pelea de las internas y cómo se compone una lista, que no es más que eh, una pelea de quién va a dirigir el PJ y así cada uno de las distintas tribus político-partidarias, nuestro pueblo camina, nuestro pueblo camina al calor de la oración, al calor del canto, al calor de la música, al calor de la esperanza, por sobre el pesimismo que nos quieren imponer, nuestro pueblo camina. Y nuestro pueblo caminando en la búsqueda del agua para encontrar la grieta del dique, ...para en algún momento romperlo. Lito, eh, impecable. Eh, tenemos un programa cargado de entrevistas... ...y no nos va a dar el tiempo. ¿Te gustaría despedirte con algo más? No, es eh, muy breve. Eh, no caer en el intento de hacernos bajar los brazos. No caer en esa estrategia comunicacional y cognitiva de hacernos creer que todo es Fabiola y Alberto, y que todo es a ver quién va a ser el presidente del PJ, no caer en ese en ese pesimismo forzado, de hacernos creer que no podemos vencer, sino que al revés, convencernos que caminando, haciendo batalla, va a haber victoria. Indefectiblemente, más tarde o más temprano, nuestro pueblo vencerá Lito, te agradecemos muchísimo el contacto, nos mantenemos en contacto alerta y movilizados te mando un abrazo grande y cuídate un abrazo a todo el equipo gracias, así pasaba Lito Gorelo Secretario de derechos Humanos de la UTEP y Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes, caminando así se construye esta nueva democracia eh, sin pensar en las listas, caminando hoy tenemos una charla con las compañeras de Avellaneda, en nuestra asamblea del fin de semana, y también aparecía la idea de que cómo hacer con una economía si ya no hay plata, si no hay quien pueda comprar. Bueno, quizás hay que cambiar la idea de una economía basada en la venta eh, directamente como esperando que alguien venga a comprarlo. Por ahí hay que inventar otro modo de comercialización. Algunos ya lo han hecho, lo hacen desde mucho tiempo atrás, de los intercambios, a partir de... De, otro, de otros modos de, de, de trocar lo producido pero eso eso exige cambiar el modo de pensar algunas cosas que las tenemos incorporadas desde hace muchísimo tiempo lo mismo nos planteaba Borelo respecto a la democracia ¿cómo es eso? ¿en qué lista entra? en ninguna, es caminando y hablando de caminando tenemos en contacto a una compañera que con todo respeto se lo voy a decir al aire, con cariño el miércoles pasada el miércoles pasado estuvo completamente eh, plena y llena del espíritu santo y no lo digo sin ninguna falta de respeto y lo digo como lo siento porque así la vi a mayra jeannekinni que es la quien tenemos contactada mayra del fogón cómo te va mayra querida amén alejandro <ríe> bien gracias a dios bueno Contanos un poquito, ¿qué hiciste el miércoles, Mayra? ¿Qué te pasó? Bueno, el, el día miércoles hicimos la peregrinación, salimos de San Cayetano, de Liñera hasta Plaza de Mayo, eh, acompañando a al santo. Eh, me tocó ir eh, dando la palabra, eh, que al principio costó un poquito, pero sé que Dios me fue dando esa palabra de aliento que necesitaba el, el que estaba al lado, el que estaba en su negocio y la verdad que que, que me gustó mucho porque yo siempre digo, soy servidora soy escau, como muchas veces eh, nos reímos, pero eh, soy escau y la verdad que la presencia de Dios es la que me ayudó a salir adelante eh, toda la vida no entonces que eh, orgullosa fui llevando la palabra y Para quien no estuvo allí y no sabe mucho de esto de llevar la palabra, ¿qué es lo que ibas haciendo? Iba alentando y levantando a los caídos, eh, al que estaba un poco roto, un poco descocido, eh, con pensamientos malos de, de decirle que no estaba solo y que Dios es el que está al lado de, de cada uno de nosotros. Esa palabra de aliento y, y por ahí sonaba como como angustia antes muchas veces ponle cuando lo decía, pero lo decía de lo más profundo de mi corazón porque también la padecí, la viví, y gracias a Dios conocí a Dios, ¿no? Uh -huh. Y contame un poquito, además de tu tarea que fue realizada a la perfección, qué, ¿qué pudiste ver de esta de esta actividad que siempre nos despierta un entusiasmo singular en esta ocasión, el del 7 de agosto pasado? ¿Cómo viste la movilización que salió del INIER tempranito hasta Plaza de Mayo? Eh, creo que superó nuestra expectativa eh, Ver a todos los compañeros en la calle eh, Sean policías Aunque son los que nos pegan el lácteo a veces eh, También éramos todos uno Ante los ojos de Dios somos todos no Aunque a veces nos duela Y, y, y te, te duele pensar que está de, de la vereda enfrente Y no mira de reojo que, que el día del miércoles Estuvimos todos juntos en la calle acompañando al santo Gracias o sea, es, es muy interesante lo que planteás. O sea, que todo ese terrible cordón policial, primero de motocicletas, después de, de, como le decimos nosotros, los tortugas, que nos acompañó hasta la Plaza de Mayo, vos decís que eran parte también de la movilización. Y eh, aunque no le quedaba otra, seguramente, eh, las palabras que yo fui tirando también fueron para ellos. Sabés que yo lo pensé en un momento, ¿no? Cómo tocar el corazón... Eh, vacío de estos trajes negros tan imponentes ¿no? eh, y me parece que yo también coincido contigo a más de algo, a más de uno le debe haber eh, llegado tus palabras, le debe haber llegado el entusiasmo de nuestro pueblo los cánticos, la, la alegría, la celebración el esfuerzo ¿no? que es eh, transitar eh, casi 12 kilómetros pero con hidalguía, con entusiasmo estoy de acuerdo contigo ¿y qué más viste Mayra? ¿qué más puedes contarle a, a quien nos escucha? eh mucha mucha gente eh saliendo de sus locales, saludando, aplaudiendo, agradeciendo eh y la unión, la unión de todos los trabajadores. La verdad que nosotros los pobres somos los siempre los más castigados y y ver a todos los compañeros eh unidos, eh la verdad que te fortalece, ¿no? Y te da ese empujoncito, la palma en la espalda que una vez se cree estar caído, ¿no? Sí, eso, eso fue muy conmovedor, eh, te voy a hacer una confesión, a mí me pareció muy conmovedor estar manejando una de las camionetas que iba en la procesión y veía que gente se paraba al costado y cuando pasamos se persignaba, ¿no? Eh, uh -huh. Gente que si le pones el micrófono y le preguntas qué opina de los de los piqueteros, qué opina de las organizaciones sociales, seguramente va a decir una, una guarangada, pero uh -huh. veía pasar la columna, se persiguió, se paraba con seriedad, se emocionaba y se persignaba como así también algunas señoras que compañeras de, de, que venían peregrinando les acercaban la estampita de San Cayetano y se quedaban como viste, completamente emocionadas. Esas cosas son increíbles, es como como una magia, ¿no? Como una cosa, bueno, para los que son creyentes seguramente es la acción del espíritu, ¿no? Hay que que que anuda los cuerpos y que, que nos empatiza, ¿no? Por sobre las diferencias. Pero... Eh, Y para terminar, Mayra, porque tenemos un montón de compañeros que están esperando para hablar. Contame, ¿qué se te ocurre vos que tenemos que hacer con esto en Avellaneda? Sí, en Avellaneda dice viene ahora la fiesta patronal de la Virgen de Asunción el 15 de agosto. Y la verdad que también lo, lo vivimos, bueno, yo lo viví de chica, pero vine a la compañera de la Virgen eh, y vernos todos unidos en la calle y representa mucho tanto en lo espiritual como en lo emocional no creo que que hoy en día con este gobierno que tenemos eh, más que nunca necesitamos de al lado eh, como te digo el abrazo y también hay mucha gente que que no es creyente o o no cree en dios obviamente en las instituciones eh, tienen que salir un poco de de mirar al otro o el el pensar de que el yo no existe no uh -huh. y ahí donde más te te anguiaas y termina siendo como como gobierno este, de, de, de encerrarte la puerta para adentro y no, no abrir tu corazón. Creo que en, estamos en el tiempo de que uno necesita abrir su corazón y poder ver eh, lo que necesita el otro día y tenerlo la mano. Clarísimo, Mayra. Bueno, compañera, te dejo, nos vemos en, en, en alguno de estos días, que tengas buen fin de semana, saludos a la familia y a seguir luchando. Y felicitaciones nuevamente por tu tarea del miércoles pasado. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Saludos a los compañeros y bendiciones para todos. Ahí va. Ahí pasaba Mayra Yanequine, compañera de la mesa de coordinación del Fogón, Movimiento Popular los Pibes en Avellaneda, quien tuvo una actividad increíble eh, acompañando y alentando a la caravana que salió desde el Iñez muy temprano eh, y bueno, eh, la verdad que fue conmovedor verla la acompañada en esa tarea. Así que, Le mandamos un saludo fuerte y seguimos con nuestros llamados a nuestros compañeros. En esto, que es un programa, podríamos decir especial, pero no es más ni menos que el programa de la Gran Pueblo Salud que hacemos todos los viernes, en el cual el fundamento es la palabra de nuestras compañeras y compañeras en los territorios que por sobre toda interpretación erudita plantean una, un decir, una, una mostración de lo que sucede a través de, de la experiencia cotidiana de lo que hacen en cada uno de sus barrios y sus territorios. En este caso se trataba de la actividad del miércoles pasado, la celebración de San Cayetano, eh, una tradición italiana ya de fines del siglo 15 de un cura que al poco de morir se transformó en patrono del pan y del trabajo y que según los lugares donde fue eh, llevando adelante... Eh, la celebración de su santidad eh, fue le fueron agregando algunas cosas y así fue como comentaba al principio eh, Adrián Rodríguez de Levita, contaba la, la fortaleza que había generado en medio de la dictadura un Saúl Ubaldini eh, hablando de paz, pan y trabajo y que los trabajadores de la economía popular recuperamos con el paz pan, techo, tierra y trabajo eh, Y ahora, hablando de todo eso, también tenemos que hablar de reciclados, porque tenemos al aire a Jonathan, perdón, me confundí, <ríe> tenemos al aire a Facundo, que no es reciclador, pero que nos ayuda a pensar las cosas. Facundo Arguindegui, y sedegano del Departamento de Sociales de la Universidad de Villaneda. Compañero Arguindegui, ¿cómo le va aquí a Gran Pueblo Salud? Lo entrevista usted. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Dale? No sé qué más ahí está en el piso. Acá estamos. Estoy más solo que en el Día de la Madre, pero tenemos dos operadores el otro lado de Cristal por falta de uno. Así que, Ay, nada, estamos haciendo una ronda rápida y breve para poder eh, eh, evaluar y analizar lo que fue esta increíble movilización eh, de San Cayetano del miércoles pasado. ¿Cómo la pasaste, Facu? ¿Cómo, cómo la vieron? ¿Cómo, qué, ¿Qué nos podés contar? Bueno, primero eh, me parece que fue una movilización más que importante. No, no solo eh, hay, hay movilizaciones que, que reivindicamos eh, poniendo mucho el acento en, en, en lo cuantitativo. Si bien fue una movilización muy grande la que se concentró en Plaza de Mayo y, y, y fue otra la, la, también la importante, la movilización que, que fue de Liniers hasta Plaza de Mayo... Me, me parece que tuvo eh, que, que nuevamente ahí lo, los movimientos sociales estuvieron a, a, a la cabeza de era, era necesario romper el hielo después de la derrota política que significaba eh, que significó la, la, la, la sanción de la ley base después de la, de la represión eh, eh, y, y, y el encarcelamiento de de manifestantes que hubo que hubo ese día Había que romper el hielo Había que romper el hielo con una movilización eh, grande como la que fue Había que, que unir la cultura popular, el trabajo, la religiosidad popular eh, los, los, los sueños de tierra, de techo y de trabajo eh, Había que poner todo esto que me parece la, las reivindicaciones más genuinas Más sentidas, más incuestionables que tiene nuestro pueblo y, y darle forma de movilización y darle forma de calle y y, y, y, y, y ponerlo de nuevo en la calle me, me parece que fue, que es muy importante que incluso es muy importante no solo por lo que pasó ese día por lo que por, por lo que vuelve a poner ahí eh, a, a, arriba de la mesa eh, yo pensaba y quizás no sé si sé que no es igual pero así como en esas jornadas de que fueron el 13 14 y 17 del año 2017 en donde el macrismo afirma que fue el principio del fin no no digo que ahora sea el principio del fin pero los movimientos ya le fueron el 13 inauguraron esa esa saga creo que ahora volvieron a, a reabrir ahí una una, una ventana a, a, a volver a discutir en la calle, que que parecía que el gobierno quería cerrar después de la represión del otro día, así que a mí me parece <risa> una discusión más que importante y y en donde, bueno, eh, y este, que tuvo toda, sumamente integral la discusión popular, cultura popular, el trabajo, la producción popular y, y la calle... Y, y la comunidad me, me parece que, que estuvieron expresados eh, y por lo menos digo uno siempre tiene una percepción eh, particular. Eh, yo caminé de Liniert a, a Plaza de Mayo y, y mucha gente en distintos barrios, eh, Flore Caballito iba saludando a la movilización. Eso también me pareció me pareció un dato interesante, ¿no? Cuando siempre parecería que nos dicen que... Eh, la gente que no sabemos a quién se refieren eh, no les gustan las movilizaciones las, las marchas y si se se camina por la calle o, o este tipo de cosas yo vi como me pareció leer una una buena recepción de esa movilización entre la gente que tienen trabajadores trabajadoras de, de, vecinos de los barrios con los que nos íbamos cruzando ¿Cómo te parece a vos que esta movilización, además de, de la fuerza espiritual que genera quienes participamos, de, de la señal que se le da al gobierno desde distintos modos de llevar adelante el pensamiento político nacional y popular, ¿cómo te parece a vos que, que esta movilización puede marcar de algún modo en este tiempo actual alguna tendencia distinta a la que nos quiere eh, encerrar el gobierno con el estado de resignación y depresión respecto de que eh, esto es así y no hay otra posibilidad yo creo que justamente la, la, la potencia de yo, eh, seguramente no, no, no podemos dar definiciones eh, terminantes y taxativas ahora creo que esta movilización ha tenido la función de de frente a, a esto que, que vos decís no a, a querer convencernos de que nos tenemos que habituar a este nivel de brutalidad, de crueldad de injusticia de, de miseria eh, y que eso lo, nos tenemos que acostumbrar y resignar, me parece que reabre eh, no sé si reabre las condiciones para volver a construir una nueva esperanza, creo que esa frustración Y esa desesperanza no solo está puesta por lo que ha hecho el gobierno en estos seis meses, sino que esa frustración y esa desesperanza eh, eh, vienen de, de, de, de, de más larga data, ¿no? Y que implican a, a un arco mucho más grande eh, de la dirigencia política, que no es solo la de la libertad avanza y la del PRO, ¿no? Que es mucho más amplio. Y el, el, el pueblo en la calle con Eh, con, con, con sus símbolos de lucha con sus símbolos de fe con sus eh, eh, con sus símbolos de, de, de, de, de, de, del, del trabajo que reproduce en nuestras vidas eh, reabrió eh, ese ese camino de, de reconstrucción de, de, de, de la esperanza y, y de la y de la, la no resignación me parece que, que esa es la, el rol que que tuvo esa esa marcha eh esta marcha no restrabó una paritaria, no estrabó eh, está muy que no suba el, el el los impuestos mañana que no suba el transporte eh, esta marcha no esrabó algo puntual, me parece que, que esta marcha lo que reabre es eh, para lo que estuvimos ahí es sentir esto, que caminamos que no caminamos solo que caminamos junto al pueblo y que somos muchos y muchas los que los que no nos queremos acostumbrar a la crueldad a la miseria eh, y a la miseria planificada ¿no? y interesante el ejemplo que das porque casi como si me hubieras leído la mente digamos no eh, siempre pensamos en los términos del éxito eh, respecto de eh, lo que es valioso en el contexto de de, de las institucionalidades o las acciones políticas respecto de tal o cual asunto digamos ¿no? la paritaria el, el, el ganar una elección conseguir un concejal llegar a algún cargo público poder a, administrar algún área digamos ¿no? y vos precisamente planteas eh, algo parecido eh, a lo que plantea también planteo Lito hace un rato ¿no? que mientras todos se pelean por una lista, acá el pueblo camina ¿no? y como que en ese caminar se va a ir resolviendo de un modo distinto, sí y no es un delirio, claramente. no Es un modo distinto de resolver las cuestiones públicas de nuestro pueblo, eh, tan distinto que nos sorprende y no logramos imaginarlo, porque siempre estamos acostumbrados a, a los modos de la formalidad de la democracia, ¿no? y esto está planteando otra democracia, otro modo de participación, y como vos muy bien lo señalabas, otro modo de solucionar las cosas. No sé si entendí lo que vos habías dicho. Eh, espero que estemos en esa línea, digamos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. P posiblemente no, no, no sea casualidad que, que, que coincidamos con vos, Juanito. Eh, seguramente no lo es. Eh, y sí, mira, ayer, por ejemplo, eh, en la universidad teníamos una asamblea de docentes. Estamos en un momento que todavía no empezaron las clases. y, y Tuvimos una asamblea multitudinaria, eh, lo cual... Incluso siempre lo que nos viene pasando, y lo digo en serio, esto no viene superando las expectativas, muchas de las cosas que hacemos, eh, es que viene más gente de lo que pensamos, y mucha más. Eh, eh, y y un poco de eso, nosotros sabemos que eh, ahora está la discusión por los salarios, de, de los quienes están pagando el ajuste eh, en las universidades, son los trabajadores de la educación, trabajadores docentes y no docentes. Y, y obviamente que la pelea tiene que ver con la paritaria, pero también sabemos que no la destrabamos. No hay una media mágica que destrabe esto. Uh -huh. Pero también sabemos que no podemos dejar de luchar, uh -huh. porque la lucha no empieza y no acaba en, en la paritaria, ¿no? Eh, no va ni a empezar ni a terminar ahí. Eh, y que también por eso nos exige pensar, eh, cuando nos vemos... Eh, Eh, eh, la, la, la pregunta más difícil que, que, que, que nos hacemos en las militancias de qué hacer eh, no podemos pensar solo qué hacemos para destrabar el aquí y ahora, sino qué hacemos también en función de, de continuar una lucha que inscribirnos en una historia de lucha que a veces que nos antecede y que seguramente va a seguir más allá de nosotros no corrernos de ese eje eh, temporal, del, del puro presente, eh, también nos mete en nuestra perspectiva. Por supuesto que queremos vivir hoy, eh, ser felices hoy, vivir bien Sí, y, y hay compañeros y compañeras que lo están pasando lo muy mal, sí, sí, sí claro. Y, y, que lo, y que lo vamos a hacer, y que, y, y, y que gran parte de nuestra energía se nos tiene que ir, el que nuestro pueblo viva mejor hoy sabiendo que aún consigamos mejores condiciones vamos a tener que seguir luchando ¿no? eh, pero bueno cuando cuando también la eh, esto la estamos en un momento sumamente difícil en un momento eh, quizás es eh, que, que, que en todo caso que uno compara con los peores los momentos más oscuros de nuestra historia y eh, eso no debe no, no debe eh, arrebatarnos la, la esperanza la y, y, y, y la la, la, la conducción de de, de de que hay que seguir peleando y que en todo caso tenemos que que, que, que el vivir bien que eh, el buen vivir también es eh, recreando cotidianidades en donde en la lucha eh, eh, eh, encontramos también la, la felicidad, ¿no? Clarísimo, Facu. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo y bueno, nos quedó pendiente de, de ver cómo la continuamos en Avellaneda, ¿no? Así que esa dejaremos para la próxima. No, la dejamos para la próxima, bueno, le, le, les mandamos un abrazo grande, les contamos que en la universidad vamos a estar de, de paro la, la semana que viene, que el sistema universitario va a estar de paro, uh -huh. así que, que, eh, que, bueno. Bueno, eh, agendamos eh, una eh, charla eh, para darle difusión a la medida de fuerza que hacen los compañeros y las compañeras, ¿vale? Dale, un fuerte abrazo, Ale, para vos y para todos los compas. Muchísimas gracias. Así pasaba Facundo Arguintegui, vicedecano de sociales de Departamentos Sociales de la Universidad de Avellaneda dando su parecer de este San Cayetano eh, genial, increíble, eh, multitudinario y sobre todo de invención, de mucha invención. Eh, más charlamos con los compañeros y más aparece esto, ¿no? que a veces estamos en la trampa de, de, lo, de lo mediático, en la trampa de la clase política que se sigue manejando de modo tradicional una clase política y una democracia representativa que está completamente en poder de, de, de los de, de la dominación está en las manos de ese poder fáctico que como tir tir tiritero mueve a cada una de las piezas de esta democracia nuestro pueblo construye desde la calle nuevos modos de hacer política nueva democracia que todavía no tienen nombre no todavía no tienen forma pero que sí tienen tiempo de descuento porque nuestro pueblo la está pasando mal. Y para continuar con este esta charla de, de compañeros y compañeras evaluando y analizando lo que pasó en eh, la movilización de San Cayetano del miércoles pasado, estamos en contacto con Tupac Gómez, secretario general de la CTA de los trabajadores en Avellaneda. Querido Tupac, ¿cómo te va? Alejandro aquí te saluda de la FM Riachuelo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal a, la, a los compañeros y compañeras que has programa? Un gustazo. Bueno, Tupac, estamos acá, mira ya estamos pasados de hora, porque teníamos que terminar a las 5, son 5 y 11 y 12, pero no queríamos dejar de charlar contigo. Venimos hablando con un montón de compañeras y compañeros de distintos lugares, eh, en particular para ver cuál es la perspectiva desde la cual se analiza y se ve lo que sucedió el miércoles pasado. Una jornada increíble completamente eclipsada de los medios de comunicación hegemónicos, con el sainete del expresidente, pero que nosotros creemos que en esta movilización se jugó y se sigue jugando algo muy importante que hay que seguir retransmitiendo. ¿Cómo la vieron ustedes desde la CTA? ¿Cómo la viste vos? Eh, la verdad que coincido con lo que estás diciendo. Digo, cuanto más te invisibilizan es porque precisamente mayor, mayor éxito político tuviste, ¿no? si te invisibiliza al enemigo, que quiere decir que no pudieron mostrar la foto de la plaza vacía. Y la verdad es que fue una plaza hermosa donde estaban los trabajadores y trabajadoras de la economía popular eh, compartiendo sus saberes y sus quehaceres, donde estuvimos, bueno, eh, por supuesto, las organizaciones la UTEP, que son quienes han generado este gran hecho político y al cual nos sumamos las dos CTA, se suman las EGT, se suman organizaciones Este, libre del pueblo también y, y la verdad es que con todo lo que está pasando eh, creo que no podemos perder ni la esperanza ni la alegría y, y lo que fue nos fuimos creo que nos fuimos llenos no digo estamos reclamando por trabajo estamos reclamando por pan, por digamos en contra estamos reclamando en contra de estas políticas eh, de miseria planificada y hamlio planificado de este gobierno pero no por eso bajamos la bandera de la alegría y el abrazo comunitario. sabes qué apareció en, el en la cosa más transversal de todas las entrevistas? La idea que, eh, si bien, esto último lo, lo expresó Facundo Alintegui de la UNDAV, si bien una movilización y una y una peregrinación con el Pueblo Unido, todos los trabajadores y trabajadoras unidos, eh, no resuelve una, una paritaria, por decirle algo, ¿no? Sin embargo, construye un nuevo modo de hacer política. Y que todavía quizás no estemos preparados para entender qué es lo nuevo que construyen este tipo de movilizaciones. Mientras los medios de comunicación masivo y gran parte de, de, de una forma de hacer de esta democracia representativa insisten con el formato de la representación, con el formato de las instituciones y, la, y las elecciones, este tipo de movilizaciones abren una ventanita de que quizás la salida sea pensando otro tipo de democracia con otro tipo de, de, de, de relaciones con el poder. ¿Cómo lo piensan ustedes de la CTA? Yo voy a hablar por mí, no Digo, soy parte de la CTA, pero yo soy convencido que, que el poder lo el poder se ejerce, no es algo abstracto. no Y cuando nos unimos y nos unimos con generosidad, creo que lo que estamos construyendo es la recuperación de la generosidad en, en, en la construcción política. Es algo que desde la concepción liberal no existe, ¿no? La, la, la generosidad es eh beneficencia. Bueno, nosotros estamos construyendo generosidad, estamos construyendo amor, estamos construyendo eh, reconocimiento en el otro, en la otra, y, y creo que eso no, no no sabría decirte de nuevo. mira si me permites un segundito, justo estoy en Plaza Flores, se está haciendo un homenaje de restitución a la baldosa de... Cacho Emba del Cadri, fundador de la Fuerza Armada Peronista, uh -huh. con familiares, con gente de la agrupación Emba del Cadri, que están las entidades, los trabajadores, es decir, eh, tenemos cantidad de ejemplos de momentos de la historia relativamente reciente, donde hubo compañeros y compañeras que antepus antepusieron este a las cuestiones personales o a las cuestiones individuales, lo colectivo, y, y también esta generosidad que que yo por lo menos siento que, que, que tiene que marcar un pulso en la construcción de algo distinto. No sé si nuevo, distinto. Distinto uh -huh. a lo hegemónico. En eso sí coincido con vos. Tenemos que apuntar algo distinto a, a, a, a, a esta representatividad liberal de votar cada dos años y, y listo. El, creo que el pueblo organizado no está dispuesto a eso. Clarísimo, Tupac. Bueno, felicidades también por la actividad que están llevando a cabo y seguramente eh, también se mencionó en otras de las entrevistas previas a la tuya eh, retomar esa asamblea callejera ahí en Plaza alcina realizada el lunes pasado en las vísperas de, de la actividad San Cayetano. Así que vamos a tener que ponernos al hombro, coordinar las distintas centrales gremiales y los distintos compañeros y compañeras para volver a hacer una asamblea multitudinaria como la del lunes pasado ahí en el, en el distrito de Avellaneda, así que con y esta con esta tarea simple y sencilla, te despido <risa> querido Tupac una, un abrazo grande a toda la compañía y compañeros muchas gracias no, gracias, vos, gracias por contactarte así pasaba Tupac Gómez secretario general de secretario general de la CTA de los trabajadores de Avellaneda así que Así termina también esto que es Al Gran Pueblo Salud. 18 minutos excedidos, pero con un, un ritmo enloquecedor que es el espíritu de San Cayetano en nuestros cuerpos y en nuestra militancia. Y que seguiremos trabajando todo lo que sigue el fin de semana y la semana que viene. Porque, como se dijo recién, lo que se quiere ocultar es porque bien lo vale. Así que muchas gracias Lumi por el trote y gracias a Moni por el agua y a JR por la compañía y nos vamos hasta el lunes siguiente con esto que es Al Gran Pueblo Salud.